Y Por supuesto, de uno de los que lo hacen muy pero que muy bien, el hombre de Heaven. s í es él, es Brian Adams con este Summer of 69. ¿Qué tal, amigos? Oh, oh, oh, oh, oh. Aquí estamos hasta las 8, las 7 en Canarias. Ricky más de Un par de días de asueto, ¿eh? el fin de semana. ¿Qué tal, amigos? De vuelta de nuevo al trabajo. Bueno, tengo una buena noticia para vosotros. Y es que no estamos en lunes, no. Estamos en lo que queda de lunes. Y nuestra misión es hacer que lo que queda del lunes sea la mejor parte del día. ¿eh? Perfecto. Bien. Y como todas las tardes, contando con vosotros. Luego os lo desarrollo, ¿vale? Pero hoy queremos saber cuándo has conseguido un dinerillo. Fácil. ¿Cuál ha sido el dinero más fácil que has conseguido? ¿Nos lo cuentas? 606-712-658. Remember how it all began. It just seemed like l i v i n g so I did. ¡Qué g r c í a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 ...se Termina el fin de semana, ¿eh? es que todo lo bueno se acaba y hoy toca volver a dar el callo, porque sí, porque como decía Luis Aguilé, es una lata al trabajar, pero toca si queremos comer, aunque sea lechuga, ¿eh? que ya mismo toca lucir palmito. <risa> Afortunadamente, y para que duela menos, está Playkiss, esa pildorita fantástica que se toma de lunes a viernes entre las 5 y las 8 y que nos sube las endorfinas, la bilirrubina y la presión. Así que volviendo a nuestro ritmo habitual, y mientras trabajamos, Para ganar algún dinerillo, queremos saber cómo conseguiste un dinero fácil. Así, sin más, por casualidad, sin trabajar, sin madrugar. Un dinerillo que no te costará sangre, sudor y lágrimas. Porque es verdad que la música mueve el mundo, pero. el dinero más. Anímate y cuéntanos cuándo has conseguido un dinerillo fácil. No cobrarás, pero igual te llevas el premio. 606-712-658. ¿Viste 50 euros en el suelo y como nadie los reclamó, decidiste adoptarlos? ¿En tu primera comunión tu yaya te llenó la hucha? ¿Esperabas a que tu padre se levantara de la siesta y recogías las monedas del sofá? Hoy con Smartbox tenemos un pack que se llama Pura Aventura. e s t á s en Play Kids? Con Reiki García. Ando, lo buscaré. Gonna be with you. No one's gonna be around My f i t h e From The way that it used to be, yeah. No matter the distance, I want you to know that deep down inside of me, you are my fire, the one. ダーッ En los cines se estrenaban ese año Indiana Jones y El Tiempo Maldito, Terminator, Karate Kid, Gremlins, Pesadilla en el M Street, Footloose, La Historia Interminable o Los Cazafantasmas. Películas que supusieron un impacto cultural tremendo en la sociedad en general. La cantidad de éxitos en la cartelera es comparable con lo que sonaba en la radio. Fíjate, 1984 fue un año especialmente productivo en cuanto a éxitos musicales. Publicaron importantes álbumes: Bruce Preston, Queen, Elton John, Brian Adams, Bon Jovi, Van Halen, Phil Collins, Prince, Madonna, Tina Turner, Wams, Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Paul McCartney y U2. t e n d é i s lo de un año lleno de éxitos, ¿eh? Y además aparecieron hits como Relax, d e Frankie Goes to Hollywood, Smooth Operator, d e Sade o el famoso Ghostbusters de la película. Bien. Pues vamos allá con nuestro top 10 de los grandes éxitos del 84. En el 10. You love, you love, Cindy Lauper. t e a e r t i e If fall, I will a u i e w q u é canción? Time after time. t o b a c a r l i r e y No More Lonely Nights en el 9. No more. バイアンアダムシ n サマー・ロフ・ do, do, 69 Nos、sorprendían con su sonido súper potente, diferente, moderno. Frankie Goes to Hollywood, relax en el 6. El 84 también fue el año de Madonna con su Like a Virgin en el 5. Top 10 de las mejores canciones del 84. En el 4, Prince y su Purple Rain. Ya a nuestro podium. ¿Quién se lleva la medalla de bronce en el 84? Pues Phil Collins con A Gains All o r t s en el 3.、Sí. スプリスティンコンソダンシング・インド・ダークス・エイオス・エイオス・エイオス・エイオス・ a イオス・エイオス・エイオス・エイオス・エイオス・エイオス・エイオス・エイオス・エイオス・エ De los 10 mejores de la década del 80 en el 84, ¿quién es el número 1? ¿Quién se lleva la medalla de oro? Pues, ¿quiénes iban a ser? La reina. Freddy Mercury y los suyos son nuestro número 1 de la lista de hoy. Con este, uno de sus grandes temazos, con videoclip genial. Sí, amigos, esto es. I Want to Break Free.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 FM, Como todas las tardes, ¿qué tal amigos? Hoy en la tarde del lunes, ¿eh? Bueno, venga, que esto está conseguido. Pues si te acabas de incorporar, hoy queremos saber en qué ocasión has conseguido un dinerillo fácil. 606-712-658. Hola, buenas tardes. Me llamo Manuel, desde Sevilla. Hola Manuel. Bueno, mira, el dinero más fácil que he conseguido, ¿Sí? eh, en verdad son las propinas que me dan mis clientes. Ah. Tengo un taxi y,、ah, y la verdad es que se portan bastante bien.、Eh, quizás ese sea el dinero más fácil. Hola, soy Malena de Fuerteventura. Hola, Malena. Pues el dinero más fácil que me he ganado ¿Sí? ha sido jugando al Parchís una ah, tarde, ah. que gané seis partidas seguidas y j u g a m o s a un euro. Así es que, pues eso, gané 18 o britos、mmm, tan ricamente. Hola, buenas tardes, soy Dani, desde El Espinar. Hola, Dani. Pues mira, yo el dinero más fácil que he conseguido、sí. fue un día que me llamó un señor para una avería eléctrica、Ay. y fue llegar、sí. y apretar un t o r n i l l o Anda, dice, ¿me vas a cobrar por esto? Digo, no, no le voy a cobrar por lo que he hecho, le voy a cobrar por saber qué tornillo tenía que apretar para que tuviera corriente. Buenas tardes, soy Ana. Soy Hola, de Málaga. Ana. Hola Ana. Mira, pues yo el dinero más fácil <risa> que he conseguido, entre comillas, fue en un programa que estuve de Guerra de Sesos,、uh -huh. que era pruebas de dos chicas contra dos chicos. Las chicas、uh -huh. realizábamos pruebas de chicos y los chicos de chicas.、Uh -huh. Y la verdad es que, bueno, que ahí me pillé casi 4.000 pavillos. ¡Oh! Y fue genial. Ese para mí ha sido el dinero más fácil, porque nunca la verdad me ha tocado nada. Hombre, pues fíjate, genial, genialísimo. 4.000 euros. 606712658. Cuéntanos la tuya. Hoy tengo aquí empaquetadito y a punto para Enviarte un pack con los amigos de Smartbox que se llama Pura Aventura. Tenemos tiempo hasta las ocho, las s 7 en Canarias con la mejor música del mundo. Esto es Play Kiss. Todas las tardes en Kiss. From the d u d e s four badass chicks from the m u l a n g Blue. s o u Sisters, o h Sisters, Better get that dough, Sisters. We drink wine with diamonds in a glass b y t h e case. The meaning of expensive taste. t h e want a o enche, enche, ay, ay. Mocha, chocolate, a What? Rio, Lady Mama. o l One more、time. Come on time 84, esta canción fue el sencillo más vendido. Se trata de w e n d o l l s q u a El gran Prince y una de las canciones de su álbum Purple Rain. Qué gusto da escucharle, ¿eh? El año de ardísimo Prince. Ponéndole ritmillo a nueve minutos para alcanzar las seis. Las cinco en Canarias. Esto es Ricky. Con Ricky García. l a t o p Gut Down. No, no, no. on t h e La clásica Versión de la gran única e irrepetible, Pina Turner. Oye, qué de buen humor nos ponen estas músicas, estas canciones, ¿verdad que sí? Y oye, ¿y cómo reconforta saber que tus seres queridos están en el lugar más seguro, verdad? Tu casa, donde además residen todas tus cosas, las más importantes, tus recuerdos, en fin, tu vida. Y ya sabes que si para ti es importante proteger todo aquello que te importa, deberías hacerlo con una buena alarma. Es una sugerencia, a ¿eh? Y Securitas Direct saben muchísimo del tema porque se dedican desde hace muchos años. Mira, muy fácil, llama a este número de teléfono que es gratuito, 900-129-129, 900-129-129, y ellos te informarán para que mañana tus agobios sean otros. Empezamos las 6 de la tarde, en Canarias serán las 5 y llega ya Ismael Arranz con las noticias en tiempo real para ponerte al día. Y a la vuelta lo haremos de ABBA, Starship y pondremos un temazo muy especial de los hermanos de c o r s No cambies el día, l ¿eh? te espero a la vuelta. Esto es Kiss.